escuchando... ...en la otra oreja. Vamos a escuchar algunos... ...escucharnos, vamos a leer... ...algunos mensajes... ...de Patti... ...de Puebla, en México... ...Pablo Cala, de Colombia...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 Eh, está bueno hay mucha gente y saludamos también a a Alicia a Bello que lo escucha también este programa a um, Guillermo Guillermo eh, un día de esto te paso a buscar Guille este bueno eh, eh, perdón ¿Cómo dijiste?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 un tema que hizo Lila Downs y Malbicho, ¿sí? Ahí, escuchamos. Ta -ta ta ta -ta Por la otra oreja, Zapata se queda. Son las tres de la mañana, dicen que ven un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito a mi mamá, camínale despacito. Mi sueña me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo un poco a poquito, hermana, me muevo un poco a poquito. amina le respacito oh, oh, oh, oh. ai oh, mama oh.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 Algunos son elegidos y otros son para dejarte ambiciones de poder. Es malo tu de Falsar Sé que es ese mal dicho, todos te dicen que soy mal dicho, así es como te ves mal dicho, sé que sé, que, sé, sé que se quese, sé que se quese, sé que Bicho. Te dice que sos te dictează bicho, așa como te ves măl bicho. Sege, sege, sege, sege, se, sege, sege, sege, sege, sege,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 Flor de murga o hilando, la colmena por la otra oreja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 Tu seas su confidente Pa' que veas que se siente Que te cague la mano <risa> Pero que quede claro Que yo No te guardo rencor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 Sa a querer te desde la histórica, altura donde el sol de tu gravura. So uh -huh. sionario que conduce a nueve empresas vuelve a la firmeza Como <F1> junto a ti seguimos y con te decimos, hasta siempre comandante aquí se Otra oreja Buenas noches, jugamos Mariana